Ey, vos, vení, vení, arrímate, arrímate, arríma la oreja, traete una silla Hoy es tu día de suerte Y sí, porque enganchaste el micro radial del 20 amigos Vamos a disfrutar de un encuentro pero sin riesgos, ¿eh? Vas a poder controlar que el perro no se coma la comida del gato y esas cosas mientras estamos juntos Vamos a recorrer los distintos espacios del club pero vas a poder seguir usando tu baño, ¿eh? Que eso es lo importante. Y sí, estamos aislados, pero juntos. Hoy en FM Aire Libre, en el programa Avenida Godoy, te presentamos la visita guiada al Club 20 Amigos junto a la Universidad Nacional de Rosario. Hoy, especialmente, vamos a entrar al espacio de teatro. ¿Vos sabés qué? Te voy a contar así, te más y rapidito, que cuando yo era chiquita mi mamá me manda al teatro vocacional de la comuna porque yo era muy tímida, muy retrotraída. Entonces mi a veces ¿por qué no vas a teatro que dice que te va a hacer bien? Cuando fui al teatro me encantó. No podía parar, hicimos un montón de obras con ese elenco vocacional. Hicimos, este, tu cuna fue un conventillo, hicimos Babilonia, mi hijo el doctor. Y cuando nos toca hacer el cometillo de la paloma, Eh, me ofrecen el personaje de la paloma y mi mamá me dijo, mira, vos de paloma no haces, sos una criatura, dejate de joder entonces este, fue a hablar con el director y le dijo al director mi hija de paloma no va eh, entonces me manda al personaje de la turca Sofía que es, obviamente que la turca por ser turca estaba toda tapada eh Y bueno, me dieron ese papel, lo que mi mamá no sabía, que a mí el chico que me gustaba, el muchacho que me gustaba en ese momento, era el turco. Así que imagínate que yo chocha de la vida con el personaje de la turca Sofía. Y con esta rima nos vamos directamente a hacer silencio porque vamos a entrar al espacio de teatro. Hola, soy Ruth y me gusta el teatro porque es una manera de estar con mis pares en un espacio que antes lo utilizaba solamente para el trabajo y ahora estoy un poco investigando o disfrutando de cosas que no conocía en realidad. Hola grupo, grupete, soy Luisa. Con respecto al teatro A mí me gusta porque me distrae, eh, estoy con otras clases de personas. Aparte, he cosechado nuevas amistades desde la época en que yo estoy en el grupo. Y uno cosecha lo que va sembrando, ¿no es cierto? Bueno, me gusta mucho. Pasamos un momento muy grato, muy lindo junto a ustedes. Bye, bye. Hola a todos, eh, mi nombre es Maximiliano Toni. Es un gusto en principio, bueno, comunicarme por este medio. Yo me sumé hace bastante tiempo al espacio de teatro. El último año hicimos una muy linda obra. Eh, teatro me parece un espacio muy lindo de intercambio, donde no solamente, digamos, actuamos en los marcos de ensayar escenas, etcétera, etcétera, sino también eh, salimos a comer, compartimos un montón de cuestiones, contamos cómo andan nuestras vidas, pero bueno, el año pasado me pareció muy muy lindo la obra que pudimos hacer, porque fue un guión que lo fuimos armando entre todas y todos y que tuvimos la suerte de poder eh, presentar, la cosa que ahora, bueno, se hace tan complicado. Bueno, espero que anden muy bien. Buen día, grupo. Eh, soy Cristina, integro el grupo de teatro de los 20 amigos. Empecé el año pasado, pero como... No se pudo hacer nada, fue muy poquito lo que yo integré. Este año tampoco se puede hacer nada por todo esto, pero la verdad que me gusta, me gusta integrarme con otra gente, poder salir de todo, de todo esto. A mí me, me va a venir bien poder estar y poder participar en lo que sea. Esperemos que este año que prontito podamos volver ...aunque nos estamos reuniendo por, por acá por internet... ...pero no es lo mismo... ...bueno, espero que pronto podamos llegar a, a juntarnos todos... Y, ...y podernos estar con otra clase de, de personas... ¿no? ...así que yo estoy muy contenta... ...y esperando el momento de poder juntarnos... Soy Gladys, hace tres años que participo... ...del taller de teatro del Club 20 Amigos... Me gusta actuar, también pasamos buenos momentos con, con mis compañeros y profesores y gracias a eso me hace muy feliz, así que muchas gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago, participo desde hace varios años en el espacio de teatro. Eh, tuve la suerte y el privilegio de acercarme haciendo mi práctica desde la facultad de psicología en el último año de la carrera y la verdad que, que este espacio me, me, me cambió la cabeza, me ayudó muchísimo para poder pensar que realmente la concepción de salud que tenemos es muy amplia y bueno, brindo por porque estos espacios en donde la gente se encuentra, en donde se ponen a jugar historias personales y del barrio sigan existiendo porque son muy ricos y muy interesantes. Eh, mi nombre es Marcela, hace más o menos tres años que participo del taller de teatro del Club 20 Amigos. Me gusta mucho esto de participar en lugares donde circula la comunicación, donde podemos expresar lo que nos gusta, conversar. Eh, ...iniciar algunas algunos ejercicios relacionados a la actuación... ...y bueno, por ese motivo es que eh, integro este grupo... ...y la verdad que es de un placer enorme compartir... ...con otras personas, con los profes... ...y, y bueno, y estar en este contacto eh, de una vez por semana... Con, con bueno con un grupo de gente no por supuesto que estoy hablando hasta el año pasado porque este año ni siquiera podemos pudimos iniciar el taller eh, presencial Y sí, estamos en comunicación a través de, de internet, que no es lo mismo, por supuesto. Pero bueno, es un gusto compartir con este grupo de gente y con los profes. Así que eh, me gusta mucho, extraño mucho y espero y tengo la esperanza de que pronto podamos volver a los talleres presenciales. Soy Nelly. Eh, yo en realidad voy a teatro porque me gusta realmente me gusta un montón y porque también me gusta estar con gente participar y hablar con la gente integrar el grupo en realidad yo me siento bien haciendo eso porque es una forma de, de distraerse de compartir de participar me encanta el teatro realmente es eso lo que más me gusta así que yo hace más o menos bueno en el 2019 Hicimos una ahorita de teatro que salió relinda y desde entonces me entusiasmé un montón, así que me gusta seguir yendo, estoy muy a gusto. Bueno, saludos, besos para todos. Lo que estamos haciendo hoy en el espacio de teatro eh Y vamos a escuchar, es una recreación de una típica escena que vivimos muchas mujeres en el simple hecho de ir a comprarnos ropa o de querer sentirnos más lindas. Te vamos a enseñar algunas de las típicas frases en las que tenés que estar atenta y no permitir que sigan sucediendo. En la siguiente escena vamos a analizar cómo una vendedora de ropa, no oculta bajo un manto de criterio, ¿m? despliega una batería de conceptos discriminatorios, prejuiciosos, hacia una clienta. Eh, les propongo que analicemos estos conceptos que están tan presentes y naturalizados en nuestra sociedad. Escuchamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué necesitabas? Bien. Mire, ando buscando algo. Una ¿Para de tu para... niñita? No, de para mí señora, para mí. Ah, perdón. Acá vemos la primera situación de prejuicio. ¿eh? Yo me pregunto, las mujeres de determinada edad, ¿no? ¿Eh, ¿No podemos querer vernos lindas, sentirnos mm, bien con nuestro cuerpo? ¿No? Nada, porque acá... Ah, bueno. Puede ser una querías? camisora, puede ser una camisita. Quiero algo medio paquete porque eh. me voy a encontrar con, con algunas amigas. Una reunión así, pero... Bueno. Ah, bueno, eh. Eh, a ver, eh, no tengo mucho para ofrecerte. Fíjate acá estas, a ver si pueden ser, porque no sé si al final, si querés camisa, camisola... O... Bueno, algo paquete, que me quede bien a mí, porque este, en realidad quiero ir bien presentable, no quiero... Bueno, que, eh, lo que tengo es acá, cosa. porque después los otros talles son más chicos. Son no, no, más chicos, entonces quiere decir que esos talles a mí no me van, estos que están acá. Y miren, lo que pasa es que, mira en realidad viste que las chicas son delgaditas, todas flaquita en realidad bien acá vemos otra situación ¿no? donde dice las chicas son y yo me pregunto en este caso no las chicas son de una manera o hay chicas diversas como mujeres en el mundo dejo esa pregunta continuamos mirad de eh, eh, lo que tengo para vos para ofrecerte es esto que está acá y está en oferta Sé ah, bueno. que no sé. No, pero yo no quería afectar. Y yo no me no me considero que sea tampoco una persona gesa, soy, no, soy joven. no, no, no, yo no dio adolescente, pero soy joven y quiero vestir bien y ponerme ropa linda. Yo vi eh, acá que había unas ropas lindas. Pero yo no sí, sé. Si ¿Sabe lo que pasa? Es que son... molestia que yo me pueda mirar más de cerca o medir algo para ver si, si me gusta. Eh, si... mira, no, lo que pasa es que lo que tengo son para las chicas. Más jovencita y son talles únicos. Bien, analizamos lo del talle único. Y vemos que no solo mmm, está naturalizado en la manera en que nos expresamos y que vemos, sino que también esta idea está eh, se contribuye por las empresas textiles, por las marcas de ropa, por la moda, ¿no? Esta idea del talle único, ¿qué determina? Me pregunto, ¿que todas las mujeres mmm, tenemos el mismo cuerpo? ¿Somos del mismo talle? Continuamos. Talle es eh, más chico, no, no. No te va a entrar esa, esa ropa, no no creo que, que te entre. Yo, yo pensé que vos venías por una, un cumpleaños de 15 para tu nieta, para alguien... Eh, ¿cómo para, para mi nieta? Bien, acá como la vendedora no solo sugiere Sino que insiste con la idea No solo del cuerpo eh, Y cómo debería ser su cuerpo Sino también con su edad ¿no? Como que su edad determinaría como ella quisiera o debería verse ¿Mm? La insistencia puede ser muy violenta a veces también Seguimos eh, Como para... para mi nieta Yo también puedo ponerme esa ropa. ¿Qué me quiere decir? Sí, ¿Me no. puede defender? Pero para yo creo que, nada. que no hay poca voluntad de atender. La, no, no, no, no, no, no, no es eso. No es que, eh, no sé si vos te fijaste, que acá vienen todas chicas. Eh, bueno, no Pero sé que te, te muestro y, y no... Soy, y estoy bien delgada, como para usar esta prenda también. Bueno, Solamente a ver, a ver te muestro esta otra. A, a ver, fíjate esta. Esta te va a entrar y ya te digo, no, cuidado, porque no te la vas a querer poner... que O me la va a arruinar. No si no la tenés terminar. que llevar. Bueno, me estás ofendiendo. No sos una buena vendedora. No sé, será una empleada. No sos bueno, venia, ¿eh? ¿entras? ¿Entra? No, mañana no, no entra. ¿Vos? Pero evidentemente no sos dueña porque o no tiene carácter para atender a la gente. Bueno, bueno pero tenés que ir a lugares. Andá a los otros y... negocios y... de acá bueno, al lado. Día, bueno, día. bueno chau, chau, chau, chao. Bien. Eh, acá finalizamos y vemos que por suerte la clienta decide cerrar la puerta e irse. Y en este caso veo oportuna la metáfora del closet, ¿no? Con esto de cerrar la puerta. Yo creo que como conclusión deberíamos intentar salir todas de este closet, cerrar la puerta, ¿eh? cerrarla con llave, tirar la llave, perderla y procurar que todas quedemos del lado de afuera. Esto se puede mediante el diálogo, mediante las reflexiones colectivas, mediante la empatía entre nosotras, y así poder cambiar estos mandatos que son tan perturbadores para todas nosotras. Hola, ¿cómo les va? Para contarles que estamos llegando a fin de año, Y en el club nos pudimos organizar, y contando con todo el protocolo sanitario, reactivamos las clases de taekwondo, como hace más de 10 años, junto con el profesor Fabián Baduna y Gisela Vázquez. Se han sumado tres nuevas actividades, con profesores muy jóvenes, que conocen muy bien el territorio del club, desarrollan las actividades de reggaetón, de danza árabe, Y acrobacia en tela y con las eh, clásicas con las que ya cuenta el club que es guitarra boxeo con el apoyo escolar a cargo de de nadia tan importante en esta época de pandemia también para los más pequeños los días eh, sábado funciona la kermés ahí al lado en la en la placita coordinado por eh, por los jóvenes que forman parte de del club. Y por último, el grupo scout se va de campamento el próximo mes a la ciudad de San Bernardo, ahí bien pegadito al mar, un poco para pensar y reflexionar el comienzo eh, del año 2021, independizándose del club poco a poco, llevando a cabo las actividades planificadas. Y bueno, como siempre, todo termina, todo tiene un final como la vida misma, ¿no? En este caso hemos llegado al final de este micro radial de, organizado tanto por la Universidad Nacional de Rosario como el Grupo 20 Amigos que están muy contentos de haber compartido estos minutos con nosotros. Y yo también estoy muy contenta porque imagínense, yo soy una mujer mayor que está en su casa, hago algunas cositas, ¿no? alguna cosita hago, pero me encanta estar ahí acompañada por la radio que evidentemente es lo único que nos queda.